Te encantarán. cuerpo muy sensual, la quebradora es buena para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 Maestro, ¿no se equivocó de programa? No, empezamos con todo. Exacto. Con mucha velocidad para el calorcito. A lo mejor hubo quien dijo, ah, me equivoqué del programa. No, chicos, están en lo correcto. El día de hoy, muy diferente a nuestros 113 programas anteriores. Empezamos con música muy bailable, muy movida. Intensa. Eh, intensa, y no es ni salsa, ni rumba, ni bachata, ni merengue. ¿Qué escuchamos, maestro? Banda. ¿Banda? Bueno, ahorita nos van a o sea, decir si es banda, si es okay. quebradita, bueno, sí, o... sí. ahorita nos van a aclarar esas cosas, pero maestro, estamos en el programa número 114. Sí, antes que pase cualquier cosa, un saludo hasta Suecia, a Gotemburgo, a Allá, nuestros an corresponsales. antes de que suerman nuestros corresponsales en Suecia. Que andan malitos. Sí, pero ya se recuperarán. Ya <risa> se recuperarán, es que andan probando bichos suecos, entonces no es tan sencillo de repente acostumbrarse no, muy rápido, pero ahí van. Sí, mira, este género padrísimo que es la banda, la banda tiene una tradición de muchos años en México. Y la banda de los uh, conjuntos de metales, nos ha llegado aquí a Guadalajara mucho por medio de, del Pacífico, de Sinaloa, pero la tradición de la banda existe en todo el país, en Guerrero, en Oaxaca. En Zacatecas. De hecho, hay lugares de donde la banda es su música eh, sí. regional, ¿no? Es su música siempre. Sí, mira, tiene que ver mucho porque en, en, la, en la zona del Pacífico, concretamente en Sinaloa, había dos guarniciones militares. Generalmente, en los pueblos... Eh, ya vimos el caso cuando vimos la historia del merengue que tenía que ver con como la gente se hacía de los cornetines de los militares y comenzaba sí. a tocar el merengue, acá en, sucede más o menos lo mismo porque en, en Sinaloa, tanto como Culiacán como Mazatlán eran guarniciones militares, mm. entonces la, el sonido de la trompeta y eso sirve como para llamar hasta a la batalla como para asustar a los ahí viene el ejército, no levántense ya Y de, de ahí los, la gente común en los pueblos, pues ellos quieren imitar a los seres humanos por de manera innata tratamos de imitar y la música siempre ha estado presente en la historia de los pueblos, porque es lo que nos sostiene, ¿no? el, sí, claro. el, el, el movimiento y el baile dice, la ahí. música Y este, afortunadamente había, había muchas migraciones de alemanes Y las personas tuvieron acceso porque los alemanes se pusieron listillos Y le vendían los instrumentos en abonos Allí ah. <ríe> en la zona de Mazatlán ¿En serio? Sí y Por eso se desarrolló mucho Ante, Anteriormente la, la música de banda solo era instrumental Por lo que yo tengo entendido Quien empezó a, a meter la letra fue Luis Pérez Mesa Ah, sí. Sí, el Mazatleco, el Sauce y La Palmas, Ajá. Porque antes era pura música, ¿no? Esa canción es tremenda. Y este, también el surgimiento de una banda que hasta la fecha es de, de los icónicas, que es la banda de Recodo. Es a quien escuchamos. Por, sí, porque incluso los nombres tienen que ver con las poblaciones, porque las, las los conjuntos instrumentales de banda, en este caso le llamaban Tambora. Generalmente son puras secciones de alientos. Tienen clarinetes, trompetas, trombones y la, la tuba. Y ellos le agregaron lo que es la tambora sí. y las bailas o las tarolas. Que de todas esas, esas formas se le ha llamado, ¿no? Es quebradita, banda, tambora. Eh, no sé, ya se nos vendrá algún otro a la mente fíjate. pero se, siempre se ha mencionado como de muchas formas y ya no sabemos cuál es cuál, fíjate o si cómo, todo es lo mismo en Sinaloa quien comenzó a usar letras para narrar historias cotidianas de las comunidades uh -huh. en, las, en la música de banda fue Luis Pérez Besa, pero fíjate y curiosamente para mí creo que uno de los que lo hizo de manera más todavía más eh, de difusión ah. fue Antonio Aguilar Ah, de Zacatecas buenísimo. porque él él sí hizo toda una carrera acerca de a lo mejor mucha gente no lo sabe no de de la banda y cantarla no sí y como como tal como es un fenómeno de las comunidades y del pueblo que viene desde abajo pues también surgen formas de bailar Claro, y por eso nuestro invitado de hoy, maestro. Sí. La verdad es que, chicos, estamos de manteles largos. Eh, esperábamos dos, llegó uno, pero vienen representación de la pareja completa. Eh, ustedes vieron nuestra publicidad para el día de hoy, que van a estar Adrián y Susi. Desgraciadamente Susi tuvo que ir a trabajar. Entonces, está con nosotros Adrián. Estamos muy, muy contentos de recibirlos. Él es el. No sé, ya nos explicará director, creador, no sé, de Quebradita Legión, GDL. Bienvenido. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Este, Gracias por la invitación, maestra, maestro. Eh, un placer estar aquí con ustedes. Y pues sí, me quedo sorprendido de, antes que todo, de toda la información que, que nos acaba de decir el maestro. Oh, y sí. Déjenme aclarar un punto ahí, es muy importante, es, no aclara más bien mencionar, uh -huh. que tiene toda la razón. <risa> tiene toda la razón. Me quedé sorprendido porque pensé que, que solamente yo era la persona que me involucraba por mi baile. No. O sea, que hoy en Ay, día, no. Dicen que hoy en día todo dancista tiene que preocuparse por saber la información sobre sí. la historia de tu baile, de tu danza. Sí, claro. Y para mí me siento muy sorprendido, sorprendido sí. ver la información que acaba el maestro porque sí, efectivamente tiene razón. Este, la música de banda surge de aquel lado de Sinaloa. En aquellos años, eh, cuando eran las temporadas de porfiriato, existían las guerras, existían los combates... ...muchas veces las celebraciones las hacían con grupos, uh -huh. que eran las tamboras... Uh -huh. ...que solamente se utilizaba lo que era este, la trompeta, la tambora, unos pequeños platillos... ...y a su vez una... ¿cómo le llaman a la armónica? Exactamente. Cuando esto surge, después de muchos años después... Existe la banda El Recodo, que nace en 1938, esta agrupación, se da a conocer en 1938 por primera vez, pero años atrás, eh, Doc Cruz Lizárraga, que es el creador de esta grande agrupación, parte hacia el Estado americano, y es de ahí donde se trae lo que es la noción, o no sé, la idea de hacer una agrupación más grande, incorporando lo que es la tuba, las tarolas, mm. que es unos instrumentos que se utilizan mucho en lo que son los las bandas, pero de aquel lado de, de Estados Unidos y es ahí donde nace lo que es la, la música sinolense, que es la música de banda, de música de viento. Fíjate, ahorita que estás hablando me da la impresión de que Don Cruz quiso ser como una big band, no? pero sí, de... exactamente, <risa> pues le <Al> salió, sí, vino... <risa> sí claro que sí, y, y es por eso que hoy en día está coronada como la madre de todas las, las bandas, sí. que, que Bueno, ese, ese nombre surge después de que tuvieron que pasar muchísimos años después para que surgiera ese nombre la la madre de todas las bandas a raíz de, de que le adoptan el nombre a lo que es banda machos como la Reina uh -huh. ah, y, di sí. y dice banda recodoye pero si yo tengo desde 1938 entonces yo voy a ser la madre entonces yo voy a, a ser la madre bolé. de todas las bandas la mamá pues, de la Reina si quieres más me avisas le dije exactamente entonces Ahí es, es donde surge, y sí, pues sí, toda música tiene que tener un baile, todo tiene que tener un baile específico, y es ahí donde surge lo que comentaba maestra, cuál es la diferencia entre quebradita y, y, y baile de música de banda, como lo acabamos de mencionar, la, la música de banda se baila obviamente con música de banda de pura música de viento, uh -huh. esto viene... Desde atrás, o sea, ¿a sí. qué me refiero con esto? Nosotros, para poder generar ese baile de banda Tuvieron que existir otras generaciones sí. Donde se tuvo que rescatar ¿Cuál es la diferencia entre La Quebradita? Que La Quebradita sí fue un baile Que se inventó uh -huh. específico para lo que es La etapa de La Quebradita uh -huh. ¿Por qué? Porque la música de banda se baila Rescatándose de otros bailes folclóricos uh -huh. Como lo es Las polcas, las polcas, como lo es el calabaceado, uh -huh. que hoy en día el calabaceado tiene, a pesar de que son muchos años, para nosotros es poco, 25 años que tiene apenas que se clasificó como un baile folclórico. Sí, bailar calabaceado. El, el calabaceado sí. que viene de, de, de allá de Baja California, uh -huh. las polcas vienen de Chihuahua, y al final del día, ¿de dónde rescata uno el bailar la música de banda de esos dos bailes folclóricos? Por eso, muchas veces me preguntan, oye. Has clases de quebradita, sí. Pero las clases de, de banda, no. Te enseño a bailar la música de banda, uh -huh. que eso es lo muy diferente. Ahora, en el tema de la quebradita, ¿cuál es la diferencia? La quebradita nace por ahí del 88 al 90. ¿Por qué? Porque surge este esta denominación de música llamada Tecnobanda. banda. Ajá. Sí. Que en realidad muchos dicen Muchos se pelean y dicen oh, Nació en México, nació en Guadalajara En realidad esto nace en Estados Unidos sí. ¿Por qué nace en Estados Unidos? Porque en aquellos años, si mal no nos recuerdan Nuestra moneda se deterioró mucho Económicamente sí. Y muchos de los mexicanos migran a Que ahí es donde también dijo ese comentario Migran a Estados Unidos sí. Y ahí es donde surge el baile Que nosotros le llamamos aquí como Baile de brinquito Ajá uh -huh. Así ah, también así le decía vale de, de brinquito, vale de brinquito, vale de brinquito, pero ya en Estados Unidos decían los americanos, los pochos como le dicen algunos. Oye, <risa> la vas a quebrar, la vas a quebrar y se surge ese apodo cultural, no sé cómo se le puede decir, de la quebradita. ¿Por qué? Porque decían que la muchacha se leo, la iban a quebrar. Me, me hiciste, de... perdón que te interrumpa, me hiciste recordar. Le voy a mandar un saludo a mi cuñado Miguel. Eh, él en ese entonces que estás mencionando ahorita a él le gustaba mucho bailar eso y en alguna fiesta que nos tocó coincidir yo era muy pequeña en ese entonces me dijo agárrate bien y yo pero porque ay dios mío qué es esto y él aplicó esta parte donde dicen hay que quebrarla o la quebras no sé y a mí me dio el pánico me alcancé a agarrar no llegué hasta el piso pero lo vi o sea es increíble cómo vamos desarrollando estas capacidades porque por ejemplo en eso la quebradita la chica llega casi hasta el piso wow. y el chico está como si nada como sí. si nada o sea ahí no importa no se va a pegar él <risa> no no sé pero de verdad las técnicas o aún sea, no imaginaría que pues tú bailas así como Dios te da de entender, pero resulta que no, que hay toda una técnica y un proceso para aprender. Claro, sí, pues como, como les menciono, hace tiempo solamente se bailaba puro baile en piso, uh -huh. se bailaba puro baile en piso, pero que es ahí donde entramos en dile dilemas, oye, pero ¿por qué se perde la, lo que es este, el baile original? No es que se pierda, no. sino que yo siempre he dicho... Que todo tiene que actualizarse, todo, todo tiene evoluciona. que evolucionar, sí. claro Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes, cuando bailaban y la quebraban, las cargaban y la hacían de un lado a otro. Sí. Y la gente se sorprendía, decía, ah, ahora es de un lado a otro, pero a lo mejor girándola. Ajá. Sí. Entonces, a lo mejor esa es la parte importante. Y eso es, es algo que mucha gente de, de, los, de la temporada de los 90. Lo entiende como a bien uh -huh. ¿Por qué lo entiende bien? Porque al final del día Nosotros estamos evolucionando Para que nuestra danza Pueda romper esa línea Y trascender sí. a ligas mayores A ligas mayores donde Con todo el respeto para todos los dancistas Pero México o se ha sido capturado por la salsa Ha sido capturado por la bachata sí. Ha sido... Es más, hoy en día existe ya el quizomba Que también ya está capturándose en todo México y digo yo estamos dejando de ir las la, lo que son las, las raíces, raíces como lo es este la quebradita digo ya hoy en día quién te baila una polca es uh -huh. muy poco que Uy, alguien no. te baile una polca y que la aguante porque es puro no. yes. entonces digo por bueno, eso no bailamos polca <risa> entonces, ahí está la quebradita uh -huh. la quebradita hoy en día se ha tratado de actualizar de una manera que nos ayude allí como les comento llegar a grandes ligas hoy en día Legión, con lo que es Susi su servidor Adrián, hemos logrado estar dentro de, los, de algunos de los congresos más importantes aquí en México, que eso nos ha ayudado y como satisfacción es llevar nuestra danza a un lugar donde todos llegan y ¡ah, quebradita! Uh, yo esperaba ver a fulanito de la salsa, a fulanito de la bachata, pero sale la quebrete y digo, me da mucho gusto poder meter nuestro género en este tipo de eventos. Claro. Oigan, pues tenemos que hacer un corte musical eh, muy interesante porque yo sé que estamos muy ligados con mi, mi banda El Mexicano claro. o, o algo así por ahí. Eh, una historia muy interesante que nos contó Adrián antes de comenzar el programa. que no tienen por qué saberla, pero vamos a escuchar <risa> sí. esta canción y ya, ya vendremos para, para <risa> empatar, que cuando comienza este tipo de música es donde se despega este tipo de baile, Así según es. tengo entendido. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres.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 Vamos todos aplaudiendo, vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado, vengan todos a gozar Está moviendo música y el baile desde el inicio de los tiempos Recuperemos nuestra salud física y mental bailando Anfibios Radio ¿Qué tal maestro? Bien, toma... no, estamos bailando Confiéselo, alguna sí. vez bailo Fíjate, ahorita yo estaba recordando acá, ya me pongo a recordar Y cuando... Yo recuerdo cómo, cómo yo concebí que llegó la banda en, en grande aquí de Sinaloa a, a Guadalajara Es porque en aquellos años, en el foro Tapatío, que es la hora TV Azteca, donde era la entrada de la ciudad, donde están las águilas, cada año era el baile del sinaloense. Ah, sí. Y venía siempre la banda del Recodo de Don Cruz de Sarga. Y yo lo, yo incluso lo relaciono, fíjate, con la operación Cóndor, que se, relacion, se hizo en aquellos años, donde hubo un, una racia para tratar de, de capturar a los narcos en Sinaloa. y se hizo un efecto que se le conoció como el efecto cucaracha y, y Como la, los líderes o los capos emigran hacia la ciudad de Guadalajara Y aquí les fascina el clima y todo ese rollo Hay grandes series que Ajá, pueden documentar y, y, y aquí llegó, y yo me acuerdo que nosotros nos tocaba Bueno, nos gustaba ir a ver ese, esos eventos de, de la banda del recodo Ahí en el fórum, porque llegaban las chicas así exuberantes y pues Era un desfile de, de joyas y todo ese rollo Y uno nomás iba a ver, ¿no? porque uno no, no podía entrar Porque... Era como un grupo selecto y Ellos llenaban Hacían publicidad, yo no sé para qué, porque ya sí, tenían lleno. Saben vaya, ¿no? sí. Incluso de, se llaman unos carteles padrísimos, ah, ¿sí? o sea, como con, como en caricatura y cada año era distinto. ¿No Muy como para encontrar un cartel de eso estaría padre. Sí. <risa> sí, sí, Oye, pues decíamos, eso fue, supongo más o menos que maestro, ochentas, no, no s Sí, cuando como llegan los setentas, yo creo. Ah, entonces antes. No, nos vamos a recorrer un poco. Decíamos que más o menos en los finales de los ochentas, noventas, fue cuando eh, comenzó este boom, ¿no? Que decíamos que, eh, ¿baile de brinquito? Uh -huh. Sí, así comenzó, como, tenías que brincar. A, a ver si hay diferencias, o no o sé, sea, yo así lo percibo. El baile de banda es como más a nivel de piso, como más quietecito, más así. El brinquito, obviamente, ella anda para arriba y para abajo todo el tiempo saltando, ¿no? Pero y entonces, ¿en qué momento comienzan las piruetas? O en qué momento comienza ella a tener que dejar el piso para hacer esta nueva clase de baile. Bueno, la, este tipo de baile, como ya lo que es las piruetas, todo lo que lo son los trucos, las acrobacias, y empiezan a partir del 92 aproximadamente, porque cuando, cuando hace el boom de lo que es la tecno banda. que es cuando empieza a sonar con todo en esos años, sí existía el baile en piso, que eran puros movimientos pegados a la cadera, y era, eh, eh, todo esto surge por ahí de los 90. En el 88 y 89 es cuando el baile se incorpora de hombre y mujer a tener más fricción. ¿A qué me refiero con esto? Antes la quebradita o la música de banda se bailaba sueltos. En este caso la música de quebradita. Entonces ya por ahí de los 90 empieza a haber esa fricción con la mujer Y es cuando empiezan a existir los movimientos más pegados al cuerpo Como luego son los trucos y las acrobacias Pero para en el 95 más o menos Deja de surgir este baile como que da un bajón mm -hmm. ¿Por qué? No sabemos Empezó a bajar y es cuando entra nuevamente la música de viento con todo ah. ¿Por qué? Porque si ustedes han de recordar una de las canciones iconas que pusieron ahorita Fue La Quebradora uh -huh. Banda El Recodo decir, oye Yo soy la madre de todas las uh -huh. bandas ¿Cómo no voy a estar en el movimiento? O sea, movimiento? ¿cómo ahorita? Sí, entonces por ahí, en el 95 Sacan este gran éxito que se llama La Quebradora uh -huh. Que es donde vuelve a tomar como que el boom a La banda El Recodo Entonces ahí es donde empieza como que A hacer esa modificación De todo En México, conocido, hay una persona Muy conocida Que surge, que es Raúl Cardoso Que es de la Ciudad de México Él tiene la compañía Cardoso en la Ciudad de México Él fue la primera persona que genera esas acrobacias Generando mortales arriba ¿Por qué? Porque él toma clases de rock and roll acrobático uh -huh. Y al tomar las clases de rock and roll acrobático Dice, ¿y si le agrego esta acrobacia? Sí y él desde ahí se dispara y se hace como uno de los mejores bailarines de quebradita a nivel nacional y mundial, ya que estuvo llevó la quebradita a Londres, llevó la quebradita a Canadá, llevó la quebradita a Chicago, Estados Unidos. Este, entonces, ¿qué es lo que hace este señor? Pues despunta demasiado. Claro. e incluso en grandes programas como en Televisa, este Un, un, un, un, los programas que surgieron de baile uh -huh. eh, bailando por un sueño y todo ah, eso, sí, sí. ahí surge esta persona pero también sin quitar todo lo que nos dio la gente que le dio un principio a lo que uh -huh. es la tecnología, porque siempre siempre hay que recordar que tu, tuvimos que tener forzosamente una persona que nos motivara a hacer este uh -huh. tipo de baile Y existen en los 90 Una persona muy famosa llamado Apodado El Escándalo uh -huh. Que esta persona llamado El Escándalo este, Después se hace promotor Primero empezó como bailarín de quebradita Para agrupaciones como lo que es Banda R15, Banda El Mexicano Fue promotor después de, de Este señor de ¿Cómo se llama? De los Elizalde uh -huh. eh, Valentín Elizalde bueno. Entonces desgraciadamente después por cuestiones Ahí creo que tuvo unos detallitos Desgraciadamente lo, lo asesinan Ahí en Puerto Vallarta en sí. el 2007 Entonces, pero La quebradita continuó, se paró un poquito Cuando esta persona que era un icono De la Tecnobanda de los bailarines De la Tecnobanda pasa esto Como que se detiene un poco Y es ahí donde despunta la quebradita acrobática ah. Que es donde mucha gente Dice, oye, ¿por, por qué el cambio? Ni nosotros sabemos no. por qué ¿Por qué? A veces decimos A veces mi esposa Susi Le digo, oye, vamos a hacer ahora un mortal, este, con un extendido hacia atrás, si haces una japonesa, caes, te enredas y me dice, oye, pero ¿por qué tanto? Para que sea espectacular. Y a veces ella misma se hace la pregunta de, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero ya cuando estamos en, la, en el escenario se nos olvida y nos claro. disfrutamos. Oye, bella, este, te va a decir el maestro lo que les dice acá cuando las chicas preguntan bailando salsa. Oye, ¿pero por qué giro tanto? Y ellos de acuerdo, no, no, sí, sí, que gira ella Sí, ella es la que está girando, sí. ¿verdad? Así le dices tú, al cabo tú eres la que andas por el viento Ahora, Adrián y Susi, ¿cómo llegan allí? Nosotros llegamos, eh, justamente yo tenía 14 años 14, años 14 años 14 años <risa> <risa> Hace, yo tenía 14 años y, y yo yo entrenaba a fútbol Yo entrenaba a las fuerzas básicas de Chivas Ajá Entonces, este, por cuestiones de, del destino Falta pues, económica Decido retirarme de, de lo que es el fútbol Y papá me dice Oye, Edren, ¿sabes qué? Pues siempre has sido deportista No, no me gusta verte sin hacer nada Entonces tomó la decisión de meterme En una academia de ritmos latinos uh -huh. donde, empe donde empecé a tomar clases De salsa, de merengue, de quebradita, e incluso de, de en ese entonces estaba despuntando mucho el duranguense. Ajá. Pero nunca me gustó el duranguense. Sí, entonces, sí, como que <risa> y como que <risa> la salsa la como Nadie. que no, como que dije. Oh. Entonces tomé la decisión de quedarme en la quebradita, terminé mi curso ahí, y de ahí continué yo solo. En aquel entonces, después de un año de salir de la academia, decido poner mi nombre a mi grupo. Y yo le llamaba Legión Dorada uh -huh. Porque yo yo vivía en la colonia Loma Dorada de Tonalá Pero después de tantas cosas que surgieron y esto Hicimos nuestro cambio al nombre de lo que es este Legión GDL uh -huh. Con el cual ya tenemos muchos años Y ya como mencionaba en principio Acabamos de cumplir en marzo 19 años en, uh -huh. en el ambiente Susi se va a escuchar feo, no fue mi intención no va a escuchar ella porque seguramente está escuchándola saludos Susi pero yo Susi llega a la academia donde yo estaba impartiendo clase nos conocemos ahí y hubo click y hubo click Ay. Y ya este, de ahí, pues ya surgió nuestra, nuestra relación, nos, casamos, nos casamos. A partir de ese día era la alumna estrella. la <risa> mejor, no sé por qué. Ah. <risa> no, ese, sí, la verdad. Sin sí, duda. Sí, sin la duda. verdad es que yo no pondría eso en duda. yo no, creo no sé. que sí, porque siempre cuando haces química, haces química como para todo, ¿no? Normalmente es al 100%. Entonces, ¿ya estaban destinados? Sí, pues. Terminamos este, siendo parejas de baile, después novios, nos casamos y hoy somos una familia ya con tres hijos. Y ahora es la que está trabajando. Y ahora es la que está trabajando. <risa> <risa> Alguien tiene que trabajar. Tiene Alguien que? tiene que trabajar. No todo fue pues, tan fácil. <risa> <¿Sí>? Además, no. <risa> Se quería casar. Oye, eh, a ver, una pregunta. ¿Hay diferencia entonces? Porque ya mencionamos el nombre de varias bandas. La música que hace eh, mi banda El Mexicano, o El Mexicano, bueno, todos estos nombres que ha tenido, es como muy distintiva. Es un poco diferente, por ejemplo, a lo que hace El Recodo, a lo que hacen otras bandas, claro. ¿tiene que ver con, con este tipo de, de baile? ¿Es como especial o es simplemente que es como la que más se acomoda o, o qué? Lo que pasa es que la tecno-banda, obviamente la palabra lo dice, son puros aparatos. Aparatos ¿No? ¿Sí? electrónicos. ¿Sí? Electrónicos, donde viene lo que es, por ejemplo, mi banda El Mexicano, es la primera agrupación que tiene una banda totalmente tecno-banda, donde utiliza el teclado, utiliza el bajo, el bajo la batería, ¿no? pero este, la primera banda que surge como una banda fue Vaqueros Musical, uh -huh. pero Vaqueros Musical que es de Nayarit, trae esa música arrastrada de un grupo versátil uh -huh. de Sinaloa, llamado los hermanos Cota, uh -huh. ellos son los, los, un, un grupo versátil que decía, oye ya me contrataron una fiesta, pero necesito meter un, un, un sonido como tuba, Pues esto, necesito sonar un tubo como trompeta, pues del teclado y así Y ellos inventan lo que es la Tecno Banda y la Tecno Banda la traen a Nayarit Y el primera persona que le dio el boom fue Vaqueros Musical que ya tiene desde 1983 Ajá. ¿Cuál es la diferencia? El beat de la música ah, ya Es más rápido, la Tecno Banda es más sí. rápida que la música de viento Este, cuál es la diferencia y que lo hace un poco más complicado en el caso de nosotros los, los bailarines en el caso de nosotros tuvimos que estructurar nuestra nuestra base, uh -huh. nuestra, nuestro baile para poder uh -huh. generar que nuestro baile dé a tiempos uh -huh. porque al final del día las notas musicales son las mismas aquí en China sí. entonces tienes que adaptarlas pero sí fue un poco complicado porque el beat de la, de la tecno banda es un poco más acelerado, es más rápido pero sí es mucha la diferencia sí, música de viento comparar un sonido sí, no. que puedes lo más largo un teclado si tú presionas el Ay, se, botón, sigue. se sigue eh. y ya un trompetista no va a... eh, se le acaba el aire se le acaba no, no, el aire entonces eh, sí es mucha la diferencia pero se puede perdón maestro pero sí. se puede bailar sí. con cualquiera ustedes adaptan de acuerdo a lo que tengan por ejemplo para una presentación Es independiente la banda que ustedes escojan la canción que ustedes adaptan Exactamente, ¿Sí? exactamente. Nos tocó nosotros participar en un evento donde se llamaba recordando los 90 uh -huh. Entonces en ese evento este, hicimos un, un show con pura música de viento uh -huh. que fue la quebradora. Ay, qué bonito. Sí, a mí me escuchar que han hecho un trabajo que a mí me parece padrísimo con, con la tecnología y la banda. Es Nortec sí. y Camilo Lara. ellos Jesús a mí bueno me, me ha gustado mucho lo que han hecho con esa fusión de las de la banda con los sonidos electrónicos. Y la norteña sí. también. Sí, la respeten. norteña, ajá. Muy bueno. Sí, pues es como ahorita ya este es el norteño banda. Ajá. Cómo lo acelera con la ayuda de la tuba y la tuba ya genera esos ruidos que puedas exactamente. ¿Qué es? O sea, tenemos 19 años trabajando entonces. Sí, 19 años. Eh, me imagino, muchísima gente que ha pasado eh, por la escuela con ustedes. Sí, muchísima. Muchos concursos, muchas presentaciones, mucho todo. ¿Cómo es que ustedes se van a conocer tanto? O sea, ya nos platicaste cómo empieza, después tú quieres dar eh, cursos, clases, lo das. Pero ¿cómo es cuando ya ustedes surgen como pareja y se vuelven tan importantes dentro del medio? Fue difícil porque, hay que ser francos, hoy en día para que un bailarín represente su nombre tiene que haber estudiado en una academia representativa. Y antes no era muy común en una academia estudiarla. No. Y entonces, este, nosotros nos costó trabajo empezar solos. Paso a pasito fuimos agarrando fuerza a raíz de una, una competencia que, que surge aquí en Guadalajara Estatal, donde nosotros ganamos el primer lugar. Este, después de esa competencia, como que ya existe esa creencia o esa credibilidad hacia nosotros, ¿no? De, ah, van bien decidimos competir en lo que es el Así Se Baila Banda, que es una competencia de talla nacional e internacional, porque viene gente de Chicago y de otras partes de Estados Unidos. Este, y logramos colarnos en segundo lugar Para representar Jalisco en la Ciudad de México Desgraciadamente el nivel era muy fuerte Era muy fuerte porque en aquellos, en aquellos años No se contaba el Ah, no vas a tiempo Ah, tus pisadas no están bien marcadas me Antes suena, era me muy suena. difícil eso que, me suena. Entonces, pues obviamente Ganabas porque te sorprendías por algo ¿no? Hoy en día Hemos ido cambiando eso Para que pueda haber una calificación más correcta Después de eso, nos llevan por primera vez a un programa llamado Sabadazo a Ciudad de México. Ajá. Y nos presentamos ahí en un duelo de, de quebradita. Y también ahí como que eso nos fue despuntando, nos fue despuntando. Y hasta la fecha, gracias a Dios, se nos ha tomado en cuenta en muchos eventos... ...muy importantes dentro de Guadalajara y fuera de Guadalajara. Hemos participado en Televisa San Ángel, que es en México, Ciudad de México. Acabamos de estar hace poquito en un programa que se llama... este oh, es un día una vaquita no me acuerdo de, cómo se llama el programa uh -huh. pero acabamos de participar en ese en ese programa y aquí hemos estado en algunos congresos muy importantes que nos han dado este nos han abierto las puertas Guadalajara nuestro primer congreso que fue el de los nervios porque nunca habíamos estado en un congreso uh -huh. este ...fue el del york uh -huh. que, que le mando un saludo a la maestra Lulú Arroyo... ...que fue la que nos dio la oportunidad de, de presentar la quebradita... ...y desde ahí nos fuimos a Miswin, a Guanajuato... ...de ahí nos vamos este también aquí a otro congreso aquí en Guadalajara... ...el Sensualón y de ahí nos vamos, nos contratan a, a Cancún... ...a Salsa Bachata Fest en Cancún, y de ahí como que ya... Gracias, ya empezamos a creer y también nosotros empezamos a creérnosla. Sí. A, a, a eso iba es yo. Que tienes que creértela. Sí. Sí, a eso iba yo. Ahorita me, me dejaste pensando. Y dices, nunca habíamos estado en un congreso. Es impresionante, ¿no? Cuando ves el número de personas que están al pendiente de lo que vas a hacer o de lo que vas a decir, sientes que el cuerpo comienza a temblar, pero imagino que al momento que comienzan a bailar, dices, ¡ah, ahorita sí. van a ver quién manda! Una vez yo sí estaba muy nerviosa porque traíamos una acrobacia que, que salía de 10 intentos, salían 6. Y ya se llegaba el evento y yo decía, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la acrobacia. Yo ya estaba muy nervioso porque yo decía, donde no salga, no, no, vamos a hacerlo. No, pero es que no, vamos a hacerlo. Pero ya estando a un escalón de subir a la tarima, ya ella estaba, sudaba. Porque eso sí tiene como su, ¿cómo se puede decir? Su ritual exactamente. Ella, yo cuando veo que ya está. está rezando, yo no me puedo acercar para nada. Uh -huh. Para nada, porque es un momento, es un momento y tengo que alejarme, porque si no. Entonces Así me anda yendo. Sí, entonces ella empieza a rezar, a rezar, a rezar y llegó maestro y le dice, "El día que tú ya no tengas nervios es porque ya no te gusta lo que haces." Ah, eso me dijeron es la, a mí hace años. Dice, "Tú lo que estás haciendo ahorita no es nervio. Es es adrenalina, adrenalina que quieres explotar. Y que en la pista, no sé por qué, salen las cosas. Sí, claro. Que también, puedo decir, no somos perfectos. También no. hemos tenido fallas y que nos han marcado muy fuerte nuestra carrera porque en lugares donde decimos, aquí teníamos que triunfar y no se pudo. Pero yo pienso que si no hubiera esas bajas, no existieran las ganas de seguir adelante. Uh -huh. No, y es que si no hay errores, ¿cómo aprendes? Uh -huh. Te quedas en el conformismo. Sí, sí exactamente. Pues vamos a hacer un, un corte más eh, musical para escuchar un poquito más de, del mexicano porque es sí. de los grupos como más gustados, no como más reconocidos. Exactamente. Lo escuchamos y regresamos. Todavía tenemos tiempo de plática. Claro, sí. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar?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 Ya estamos de vuelta, ah, maestro. Ay, perdón. Maestro. Sí, Rando, acá despidiéndome de Citlali. <ríe> Oigan, eh, pues fíjate que pensando en todo esto tan emocionante que nos está platicando Adrián Y ahora es parte de la familia anfibia Así es Bueno, son Son parte de la familia anfibia De repente, eh, como una cosa mala, te puede llevar a algo muy bueno eh, Y lo platico por ambas eh, situaciones Ustedes estaban en otro lugar que desgraciadamente tuvo que cerrar Así es eh, La pandemia no nos ha tratado muy bien a todos Y bueno, nosotros ahí estábamos, me tardé en responder unas llamadas y unos mensajes, pero eh, al fin... Eh contesté y, y la verdad es que es para la suerte de nosotros nosotros aunque es un, un ritmo que no eh, alguna vez nos llegaron a preguntar y dan clases de banda, no, no conozco nada, no, no tengo para que te metes en algo que no conoces, sí sí así lo, lo que mencionábamos tienes que saber y te tiene que gustar lo que estás haciendo para poder contagiárselo a la otra persona entonces realmente estamos muy emocionados porque como pudiste anotar, pues el maestro se puso ahí a investigar un poquito y Y, y la verdad es que es toda toda una cultura también es todo un movimiento no es algo que esté de moda ahorita o sea es algo que ya tiene muchos años y nosotros estamos contentos este fin de semana eh, fuimos testigos ya de, de cómo fueron a, a colocar arneses y todo esto porque no crean ustedes que nada más llegan y, y ya le ponen unos tapetitos no música, no es improvisado no, no no no de verdad no son nada improvisados tienen todo muy bien calculado ¿Cuántos metros tenemos de altura? Como siete metros. Yo creo. Más o menos. Pues anduvieron investigando, se pudieron subir, lo lograron. Y los arneses que están son de primera calidad. Son con toda la seguridad del mundo. Obviamente también en la parte de abajo para que ellas estén tranquilas. Ponen eh, Col colchon. un colchoncito, hay unas colchonetas para que estén tranquilas. Pero confíen chicos, ustedes saben que tanto el maestro como yo nunca recomendamos algo. De lo cual, no estemos seguros que es de primera calidad. Llámese baile, comida, eventos. Si no lo probamos antes, de verdad no, no lo recomendamos. Y en este caso hemos estado viendo, aunque tenemos muy poco tiempo juntos, pero hemos estado viendo una muy buena respuesta a las personas. Eh, hemos estado viendo cómo... estructuran esta parte como si sí están preocupados por sus alumnos no es llegar y lo que me interesa es el dinero y que lleguen 200 a la clase porque necesito dinero no o sea no quizá no es de lo que nos mantenemos al 100% pero queremos estar ahí porque queremos que la gente tenga disciplinas sanas estamos viviendo eh, momentos muy complicados emocionalmente Que parece que ya vamos saliendo, a esta mesa rechina un montón. <risa> Pero eh, ahí vamos, ¿no? Entonces, nosotros confiamos tanto en su proyecto por esto, porque creemos que es un proyecto completamente sano. que como dices anteriormente tiene algo de nuestras raíces de las cuales a veces nos andamos escondiendo y andamos diciendo que no cómo crees que yo me voy a poner cierta ropa eh, claro que no yo ya no bailo eso este qué vergüenza pero al contrario no es lo que te hace sentirte mexicano Es lo que te hace ligarte con estos ritmos que nos explicó el maestro al principio, con esta historia. Entonces, la verdad es que los dos estamos contentos. Fíjate que incluso, de ser parte. es que incluso hay una cosa que no le había comentado a Mecha al verlos ustedes. Me recuerdo a mí mismo porque nosotros llegábamos con los chiquillos a dar clases, con los con nuestros hijos que ya quería crecieron. Sí. Ay, con los chiquillos? Es que llegábamos Diego, Diego tenía como siete años, ¿no? Sí, ellos empezaron. Ahí crecieron. Chiquillos. Y, y nos andaban siguiendo también. Por es, todos lados. Eh, eh, de verdad, sí, sí, sí nos identificamos porque, pues también, hace 15 años atrás éramos más jóvenes. No y, más bellos, pero éramos más jóvenes. Y así jóvenes. Adrián y Susi llegan con sus chiquillos. Sí, <risa> y yo iba esta pregunta: ¿y ya bailan? Sí, mi hija tiene siete años, ella baila quebreta se, se ha presentado con o en sea, algunos shows. Este, anteriormente estaba tomando sus clases de, de gimnasia, uh -huh. desgraciadamente pues ya con los tiempos esto uh -huh. lo paró un poquito, pero pues andamos buscando la manera de que continúe. Y mis hijos, eh, tengo un hijo ya de 16 años, tengo uno de 14. Uh -huh. Ya ellos pues ya están más enfocados ahorita en sus estudios, pues, cosas diferentes. Pero afortunadamente a mi hija le encantó el baile Y sí lo, lo está llevando a cabo Como toda niña Sí, y, y pues sí, muy contentos, como menciona eh, Muy felices de estar llegando a esta familia de anfibios La verdad, este como comenta, le mandé muchos mensajes <risa> Ay, sí, perdón Pero yo creo que por algo pasan las cosas, ¿no? Valió la Digo, pena Yo creo que a veces este uno puede bajar la guardia y decir Ah, mejor busco Pero había algo que decía, espérate Espérate Hoy en día, como comenta, ya tenemos todo el equipo instalado. Eh, son equipos de profesionales, puro equipo de alpinismo para poder generar acrobacias que generen la seguridad para uh -huh. el alumno. Porque nosotros decimos, estamos en la batalla, si llega un alumno no pasa nada, le damos el mismo entusiasmo a la clase a que si llegan 10. ¿Por qué? Porque al final del día, nosotros que somos bailarines, que ya tenemos muchos años en este medio de la danza, Le tenemos que agradecer muchas cosas a la danza. Yo, en lo personal, gracias a la danza, he vivido cosas espectaculares, he viajado a lugares espectaculares, he conocido gente espectacular. Digo, mis compadres, padrinos de mis hijos, fueron de mi grupo. O sea, del baile. Son del baile. Entonces, sí. este, de ahí conocí a mi esposa, que es la madre de mis hijos. Entonces, son muchas cosas que yo le agradezco al baile y creo que me siento como que en deuda con él. Por sí. eso, pues, cuando llega un alumno. Me pregunta, ¿maestro va a haber clase? Claro. Ya llegaste, ¿no? Estás aquí y empezamos, ¿no? Entonces sí es importante para la quebradita hacer un, un, una clase buena, estiramientos, buenas rutinas... Pasos que creamos que también ellos van a poder. Digo, nada es imposible en la vida, pero si dices, él tiene fuerza, vamos a empezar con esto. Él no tiene tanta fuerza, vamos a empezar con esto, para que al final desarrolle ese, esa energía en su cuerpo que pueda hacer todo lo que él nunca creyó. Ver, pueda a ver, a ver. Sí, que no se venza, ¿no? En la primera clase. Exacto. Que ya no en mi vida. Porque me ha pasado muchas veces ya. que hoy fue una clase quebradita, pero me se caí. Sí, me quebré. Me caí y ya no quise regresar, me dio miedo. Bueno, pues sí pasa, pero pues no, tengan toda la seguridad que en Anfibios tenemos todo el equipo profesional para evitar esos accidentes y se la van a pasar increíble. ¿Y qué días son las clases? Adrián? Lunes y miércoles de 8 de la noche a 9 de la noche y los días sábados de 3 de la tarde a 4 de la tarde. ¿Algún número de no, teléfono? Claro que Aparte sí. Aparte de la página que nos contacten, pero claro directamente. Que sí. Mi número es 33 13 62 13 57. Repito, 33 13 62 13 57. Y pueden seguirnos en la página también de Quebradita Legión GDL o en la misma página de si <risa> Padrísimo, macho. Sí. Que, que yo ya me vi en una clase. De hecho, Ay. estamos ahorita ya... Que, planeando cómo generar la publicidad en redes sí. porque ahorita y luego es mandas publicidad y es una llamadera que Meche se la pasa todo el día contestando sí. entonces nos tenemos que preparar porque van a comenzar a llamar pero, pero sabes qué? mundo de <risa> verdad es muy emocionante porque yo yo hago una comparación eh, por ejemplo entre esto de la quebradita la banda y la cumbia de repente por ejemplo eh, hay quien sí se etiqueta como salsero entonces le ponen otro tipo de música y hasta se molesta, ¿no? Ay, no. O sea, la cumbia ¿cómo crees que yo voy a bailar cumbia bueno nosotros por muchos años hemos intentado crear bailadores así no te etiquetes no te cierres a solamente un cuadro no aprende todo lo que la vida te ponga por Enseñamos ahí. hasta tango cuando aquí cuando, cuando sí. quiere que supone que qué, qué pasa que de repente escuchas cumbias y a todos Empiezas como que te quieres mover y andas viendo como la vas a bailar. Y esto no importa si tu preferencia musical es de rock and roll, es de heavy metal, es de quebradita, es de salsa, de bachata. Las cumbias te mueven. Claro. Y la quebradita tiene algo muy similar a esto, como que... Pues la velocidad, ajá, la alegría. O sea, es, es algo que yo me descubrí el día de hoy, que estaba viendo unos videos de competencias dije a ver vamos a ver así como más de qué se trata y estaba frente a un espejo y estaba viendo y yo de repente me descubrí que yo me estaba moviendo yo pues claro. no estaba bailando claro. y dije es que sí es igual o sea tiene algo como muy específico que hace que tu cerebro comience a disfrutarlo aunque no lo estés ejecutando pues bien, pues bien dicen por ahí no que también los instrumentos hablan sí, sí. entonces cuando nosotros escuchamos la quebradita en una, en una banda de tecno banda este los metales todos los, los ruidos de todos los instrumentos se meten se meten al cuerpo sí. y cuando yo es yo no yo no soy muy salsero la verdad eh, bailo poquitito no soy muy bueno porque no me he metido de lleno pero sí. pero yo cuando escucho la salsa siento como que ay, también El cuerpo quiere pero algo. es un sonido relajante sí. con ritmo sí. o sea, entonces Este, creo que cada ritmo tiene, tiene su... entra diferente a tu cuerpo sí. Pero al final del día eh, llega al mismo objetivo Que es hacer que tu cuerpo se mueva, se mueva. Sí. Entonces la verdad creo que es un aporte muy importante De nosotros como maestros Que llevar a la, a la, el baile a todos lados Y como sí. digo, como acabo de decir ¿no? Hacer que el mundo se mueva Que sí. es ahorita después de una pandemia Creo que es algo muy importante. Muy necesario porque debemos recuperar esa salud mental que perdimos durante dos años. Nos acabamos de quitar el, el cubrebocas. Y fue reconocernos. Claro. Porque nosotros nos reíamos que teníamos alumnos que nunca les habíamos visto la cara. Cuando se quitaron el cubrebocas. ¡Ah, caray! Ajá. ¿Te imaginas otra persona detrás sí. de esa máscara? No, tenía barba y yo Ajá. me lo Y te sorprendes. Sí, la verdad es que sí. Entonces, qué bueno. Volvemos a que estamos muy contentos que ahora sean parte de. Eh, que estemos todos involucrados esperemos que llegue muchísima gente más, que tengamos oh, que Dios. poner más días de, de clases si es necesario eh, pues no sé maestro, ¿qué más gracias <risa> qué más le, le nace preguntar, todavía tiene minutitos, puede ser alguna pregunta indispreta? no, pero acuérdate que tenemos que poner esa melodía que tiene un sí, a ver una historia, con eso vamos a terminar entonces, de la última a... melodía de preguntas indiscretas, esta canción que vamos a, a poner al último bueno, ¿sabes qué? ya sé vamos a hacer una cosa eh, nosotros cuando hacemos la, la publicidad del radio, decimos que eh, Anfibios Radio es tu primera clase por internet entonces, nos gustaría muchísimo que regresaras si se puede, Susy, claro, también contabuso. perfecto, a que, a intentar de dar Una clase de quebraditas, sí. pero hablada. Sí. A ver qué qué pasa con nuestros eh, escuchas. Eh, nosotros ya hemos dado clases de salsa habladas Ajá. también, y de repente a la gente le funciona, ¿no? Para que ya ahí nos expliques un poquito más qué es una clase si hacemos calentamiento, qué se hace, o, o llego y ya me ponen a bailar. No. De eso lo vemos en el siguiente, ¿te claro, parece? Claro, con todo gusto. Y pues vamos a escuchar, tú tienes ahí un poquito de historia sobre esta canción de La Culebra. Sí, pues mira, eh, maestra, le mandé esta cancióncita porque es una parte también que marcó la etapa de lo que es la música de Quebradita. La banda Machos también se catalogó como una de las technobandas mejores en todo lo que es México y aparte de Estados Unidos. Y se le define como la reina de todas las bandas. Pero desgraciadamente... llegan a pasar por un tema con esta canción, esta melodía llamada La Culebra, porque estábamos en una etapa de partidos políticos, sí. cuando estaba en aquel entonces este, Colosio, Colosio. Hasta, en, su en su campaña, exactamente, desgraciadamente, ¿por qué? porque justamente cuando sucede este acontecimiento, Estaba esa canción En la más taurinas Estaba sí. esa canción en ese momento Y piensan que fue como parte De lo, de lo que se hizo Para poder llegar a Ajá. ese objetivo ¿no? Entonces por eso censuran esta canción Y después de una investigación Se dan cuenta que pues no, fue pura coincidencia pero porque pues la canción lo más lo decía, palabras de la canción como que sí. se relacionaban. Mm. Se, sí, sí, sí fue así, pero no, afortunadamente Manda Macho se deslinda de esta canción en este tema y pues sigue con un éxito y siempre ha sido un éxito eh, la canción de la culebra de Wanda. De mis Machos. favoritos. Uh -huh. <ríe> Qué miedo. <ríe> Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en clase. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias, chicos. Gracias, hasta luego. Ya estaba payuta, compa. Ah. Y vamos a la mole. De pronto veo venir, cerquita de mí, yo vi a una culebra mirando hacia mí. Y yo grité, ¡ay, la culebra! Y yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando yo enojado, toditos asustados comenzaron a gritar, Huye, José! José, ven, cuida con la culebra, te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies, yo no puedo yo bailar Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar Echa pa' allá Ven, cuida con la culebra, te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies, yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies, yo la tengo que matar Echa pa' allá Up all Gente salió huyendo, mirando lleno enojado, Roditos asustados comenzaron a gritar. Huye José, huye José. ven Paca, cuidado con la culebra, te muerde los pies. Ahí se si muerde los pies, no puedo yo bailar si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar. Echa para allá. ven Paca, cuidado con la de los pies, yo la quiero arruinar si me muerde los pies yo la tengo que matar Echa pa' allá, ven eh. pa' acá, cuida con la